Hola Shirley, ¿cómo estás? Hola Anita, hola Walter, ¿cómo están? Bien, acá andamos en esta mañana. Y la verdad que contento de esto, ¿no? De comenzar ya a trabajar para el 8 de marzo, hoy la asamblea abierta en Plaza San Martín. Exactamente, hoy a las 6 y media de la tarde nos juntamos en la glorieta de la Plaza San Martín y esperamos a todas las mujeres, convocamos desde mujeres organizadas de la comarca, también convocamos a la Junta y estamos, bueno, contentas de poder.、Eh, Tener una buena convocatoria, n o una buena llegada entre todas, vamos a poder organizarlo. Hay, una, hay como una coincidencia en el horario también con la marcha antinuclear.、Eh, ¿Cómo van a hacer? ¿Van a convivir? ¿Van a estar un rato en cada una? ¿Lo tenían previsto o en realidad se superpuso sin querer? Sí, se superpuso sin querer, no lo teníamos previsto.、Eh, así que sí, calculo que vamos a estar、eh, un poco en cada lado. Siempre es la idea, ¿no? Acompañar. Ajá.、Uh -huh. Bien, y、eh, la idea de, de esta reunión es ideas para ver cómo acompañar esto que se va a dar a nivel nacional. Claro, exactamente, a nivel nacional e internacional. Más de 53 países están organizando la, el paro del 8 de marzo、eh, y el lema también internacional es: escuchaba lo que decía Anita en la consigna,、eh, el lema también es: si nos paramos, movemos el mundo, ¿no? Así que sí, eso es、eh, lo que bueno, se, se planea. Y también ante un escenario、eh, a nivel nacional e internacional en donde hay muchísima desidia,、eh, las políticas públicas no alcanzan,、eh, así que hay que digamos,、eh, derribar al patriarcado porque está、eh, metido en. Muchísimas sociedades,、eh, así que no, para seguir luchando、eh, en contra de eso y el capitalismo también, quien explota. Y si hablamos de feminización de la pobreza, el、eh, sí. 70% de las mujeres en el mundo son pobres,、eh, sí. así que ante eso decimos feminismo. Sí,、eh, está, el patriarcado se ha metido en todos los niveles, en todas las clases sociales, en todos los ámbitos, no solamente en el laboral, que en realidad, bueno, es. Eh, eh, También, digamos, en el、eh, parar en nuestro trabajo implica、eh, eso, ¿no?、Eh, mover, a ver qué hacen sin nosotras, digamos.、Uh -huh. eh, y está, digamos, está metido en, todo, en todos lados: en las casas, en las familias, en las organizaciones, en,、eh, en los lugares de trabajo.、Eh, y el 70% de las mujeres son pobres, como vos decías. Es, es tremendo eso. Esa cifra es tremenda. Sí. Así que bueno, entonces invitamos、eh, hoy a las seis y media de la tarde allí en la Plaza San Martín. Exactamente, sí, nos vamos a encontrar.、Eh, invitamos a todas las mujeres de todas las edades. Eh, eh, a mí me han estado escribiendo chicas que,、eh, de edad adolescente, digamos, del secundario,、eh, mujeres grandes que son orga de organizaciones, de gremios, quizás, bueno, las esperamos a todas para poder organizar. Eh, la marcha y ese día, ¿no?、Eh, uh -huh. Que cada una pueda parar en su trabajo y que, que no sea eh, eh, discriminada, digamos, por, por parar, ¿no? En su día de trabajo. Eso también es importante、sí. porque necesitamos la colaboración de todos para que nosotras podamos parar también. Sí, y también、eh, este, uh -huh. ya me imagino que uno de los puntos a discutir es qué hacemos con、eh, los compañeros, s n o Digamos, el nivel de participación o quizás. Eh, de, de qué manera pueden colaborar, ¿no? Sí, sí, sí.、Eh, por supuesto que la idea es、eh, que nos puedan acompañar siempre.、Mm -hmm. eh, pero bueno, también es importante darle el lugar a la mujer a que pueda decidir、sí. y organizar su propio momento, ¿no es cierto?、Eh, darle e lugar, l acompañar desde, de, digamos, desde un lugar sincero y decir, bueno,. A mi compañera, mi compañera en el sentido de compañera de trabajo, compañera de vida, compañera,、eh, en, en, digamos, en el n i v e l familiar, en todo,、eh, cómo la, a y u d o y o Para que pueda, digamos, como hombre, ¿no? En f i c ó m o la puedo ayudar para que pueda realmente realizarse, ¿no?